Amables oyentes, decíamos en una plática anterior que el musulmán no se asombra de la coincidencia entre relatos contenidos en la Biblia judeo-cristiana y los relatos contenidos en el Corán donde se menciona a personajes bíblicos por ejemplo a hombres como Noé, Abraham, Moisés, Jesús, etcétera Pero ellos no se sorprenden porque Desde el momento que piensan que hay una sola religión universal que es el Islam y que ha tenido algunas características particulares en algunos pueblos determinados, creen que Dios, que es autor de todas las sagradas escrituras, ha querido volver a decir una vez más los mismos relatos. Por eso, los mismos relatos del Antiguo Testamento Judío y los mismos principios de los evangelios cristianos pueden estar repetidos en el Corán en la misma forma o en una forma parecida porque Dios considera que es útil repetirlos para el bien de toda la humanidad. Por supuesto, en las perspectivas teológica del Islam ellos no están discutiendo problemas de influencia, de algunas escrituras más antiguas en el Corán, de todo momento, desde el principio, ellos más bien se interesan en decir que Dios es el autor del Corán y que Dios también es el autor de los evangelios y que Dios también es el autor de la Torá, de los primeros libros del Antiguo Testamento Judío. Y entonces, cuando se encuentran semejanzas o parentescos entre las escrituras de uno y otro sector, ellos dicen, la respuesta es que todos tienen origen divino, todos son palabras de Dios. Y si existen diferencias o si hay contradicciones, el Corán eh, tiene una manera de ver las cosas, eh, los evangelios otras el Antiguo Testamento otra, entonces ellos piensan que esas contradicciones o esas diferencias pueden deberse a que tanto la Torá como los evangelios tal vez han sido mal conservados. Ellos no ponen en tela de juicio la autenticidad del Corán, pero sí dicen que las diferencias se explican en que los documentos originales del Antiguo Testamento en la Torá y de los evangelios Pueden haber sido alterados por haber sido mal conservados o mal copiados y por eso conservan algunas diferencias o contradicciones con el Corán. Para ellos el texto del Corán está garantizado y para ellos el texto del Corán es el único que cuenta. Entonces buscarán en el Corán la enseñanza verdadera dada por Moisés y dada por jesús por supuesto que los cristianos con todo el respeto que tenemos a los musulmanes eh, no compartimos esta actitud nosotros creemos que el islam ha contribuido a veces a confundir a numerosas colectividades cristianas y también aceptamos que por otro lado el Islam habla del Dios único y entonces señala a los pueblos paganos, idólatras, que tienen muchas deidades, un camino que es correcto en cuanto a decir hay un solo Dios. Este único Dios se ha propuesto redimir a la humanidad. Hasta ahí estamos de acuerdo. El camino para la redención, los cristianos lo vemos de una manera, porque lo vemos a través de Jesucristo como Dios encarnado y el camino para la redención. En cuanto al Islam, es el camino que hemos señalado de los ritos y de las prácticas y de la obediencia, sujeción, servicio a Allah, que también es Dios. Ahora, el Islam nació en Arabia, y en Arabia antes de Mahoma, existían las religiones paganas, tradicionales y también unas minorías más o menos importantes, unas minorías de judíos ortodoxos o de cristianos que pertenecían a sectas marginales, pero que iban adquiriendo una creciente influencia en el mundo árabe. Si ustedes toman en sus manos un mapa de Arabia, van a ver que esa península está limitada al oeste por el Mar Rojo, que va desde el Monte Sinaí hasta el Océano Índico, con el puerto de Adén. Y a mitad de camino, entre el Mar Mediterráneo y Adén, unos 80 kilómetros distante del Mar Rojo, se encuentra una ciudad muy famosa, la ciudad de la Meca. Esta ciudad es muy antigua y a fines del siglo VI de nuestro tiempo, de nuestra era, fue la sede de una actividad comercial y centro de caravanas igual que de peregrinaciones. Como en aquellos tiempos la navegación del Mar Rojo presentaba riesgos debido a los vientos, debido a los arrecifes de coral y a las costas desérticas y poco hospitalarias, Las grandes corrientes comerciales entre la India y el mundo greco-romano eh, habían emprendido otras rutas y una de esas rutas pasaba por la Meca. Las mercancías eran transportadas por mar desde la India al puerto de Adén gracias a los vientos del Monzón y las caravanas iban de Adén a la Meca y después por la Meca a Siria o a Egipto. Y toda la vida en la ciudad de la Meca dependía de la salida y la llegada de estas caravanas. Por eso era muy importante. Y la Meca era un centro de peregrinaciones. Es decir que ese fenómeno universal de la alianza de las ferias comerciales y de las celebraciones religiosas también se daba en la Meca. Y en el centro de la ciudad se encontraba un templete, conocido con el nombre de la Kaaba, cuyo nombre evoca la forma de un cubo. Era una especie de panteón, donde los árabes, que llegaban de los más diversos puntos, tenían ocasión de adorar la imagen de su divinidad particular. Y allí, entre otras imágenes, había un icono de Jesús y de María, se dice, y que este ícono halló gracias ante los ojos de Mahoma durante la primera gran purificación de este templo de la Kaaba en el año 630, cuando los musulmanes vencedores se apoderaron de la ciudad. Pero esta historia continúa y como hoy acabó mi tiempo, les ruego que me escuchen en la próxima plática, amables oyentes.